Como les digo, el, el Hospital Alfonso Mucio Reyes tiene cuatro procesos en esta oportunidad y en, de, siete, de siete que en realidad vienen a, a a beneficiar a toda la población. Hay 47 sobres recibidos hasta las 9 y 30 de la mañana que era el, la, el horario tope para recepcionar. Había mucho más que lamentablemente Este, no pudieron llegar a tiempo, pero la respuesta a las convocatorias ha sido satisfactoria. Tenemos para 7 procesos 47 sobres recibidos, que en instantes más vamos a, a realizar la apertura masiva. Gracias otra vez por su participación y esperamos contar con todo su apoyo, porque este es un acto transparente de 7 procesos de contratación.